Y ahí en Radiocracia Plus damos paso al encuentro que tenemos previsto con Oscar Leguizamón. Es hermano de Eduardo Leguizamón, un desaparecido, un desaparecido más de la Argentina, pero quizás también un desaparecido que amplió en su momento el espectro de entender cuál era el alcance del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresarial y sigue la lista. Eh, le vamos a dar la bienvenida y las gracias por un buen rato, espero, Oscar. Juan Pablo Bertolini y el equipo de Radio Kermés por acá. Hola, Juan Pablo, bueno, un gusto escucharlos a los amigos de La Pampa y voy a mandarles un abrazo acá desde Buenos Aires. Oscar, la verdad es que es un gustazo tenerte por acá y justamente en tiempos asiagos, en tiempos que pensábamos este, seguir disfrutando, entre comillas, si se quiere. Del recorrido de casi 40 años de democracia, apenas pasaron unos días de un 24 de marzo que era muy difícil imaginárselo hasta hace algún tiempo. ¿Tenés una reflexión acerca de lo que está pasando hoy en nuestro país?、Eh, sí, creo que un poco un adelanto lo tuvimos en Brasil, con Bolsonaro y su llegada y la detención de Lula.、Eh... Pero bueno, así como lo vemos, también vemos que es posible revertirlo. Brasil también nos da el ejemplo, ¿no? Con Lula presidente.、Eh, son estos tiempos que nos tocan, sí, nos obligó a cambiar absolutamente la agenda diaria de todos nosotros. Este, y bueno, y poner sobre todo lo que hemos padecido en, en nuestras familias, la pérdida o desaparición de algún familiar, sabemos que estas cosas pasan y, y bueno, hay que volver a. No volver a empezar, pero sí volver a reflexionar también qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal, y, bueno, y redoblar, y redoblar la apuesta por, por la memoria, la verdad, la justicia, por la paz, por la democracia. Este, creo que ese es el camino. Y, bueno, y, y hablar, hablar mucho de vuelta, sobre todo con los jóvenes. Mira, te cuento una, una anécdota este, que a mí me sorprendió: mi hermano desaparecido del 77. Y fue a la escuela Huergo.、Bueno, el 24 de marzo se hizo un acto muy lindo, se cambiaron l a s b a l d o s a s Bueno, ya hay 14 desaparecidos en esa escuela, una escuela técnica muy importante de la ciudad de Buenos Aires. Y uno de los profesores, de 500 alumnos, preguntó: ¿quién sabía que levantara la mano porque se le decía golpe cívico militar a la palabra cívico? Y en un turno levantaron dos la mano, y en otro no levantó ninguno. Este, donde a veces dan b a cosas por sobreentendidas. Y bueno, hay que explicar mucho más y, y acercarse a dialogar mucho más, yo creo. ¿no? Estamos revisando, y... Oscar, desde que llegó el gobierno de Milley, sobre todo desde que empezó a h a b e r estos indicios de que se nos proponían. Eh, verdaderos retrocesos en materia de la construcción de la memoria, la búsqueda de la verdad y también de conseguir cierta justicia. Estamos, digo, revisando si ¿sí? durante estos años de la democracia nos hemos equivocado, nos hemos relajado, qué es lo que pasó realmente con esto que insistís tempranamente en que hay que reforzar, hay que continuar, hay que insistir y, por supuesto,. Eh, partiendo de esto último que aportas, que por ahí es algo que dimos en algún momento por sobreentendido, creo que sí. sí yo creo que el, el trabajo en las escuelas es fundamental porque cada año, a veces, nosotros colocamos por ahí una baldosa, hacemos un homenaje, claro, pasan varios años y después, uno, pero ya está la baldosa, bueno, a a l d o s b cada año entran chicos nuevos y cada año egresan chicos nuevos. s o n Creo que hay que incorporarlo como actividades permanentes,、eh, la, la, la explicación muy paciente de, de lo que pasó, el origen económico de lo que nos pasó, porque tiene que ver con el presente y el futuro, y que siempre tenemos que estar alerta, este, y alertar y poner alerta a toda la población, de los más chicos hasta los más grandes.、No tu... eh, si queremos perdón, un perdón. modelo de sociedad, de sociedad inclusiva y para todos, ¿no? por supuesto. Tal cual. No era la idea, pero estamos hablando、eh, de institutos educativos, de escuelas, de colegios. Y aunque no es necesariamente la razón de, de convocarte a conversar un rato, este, te lo pregunto a la pasada, porque es evidente que esto debiera ser parte de la currícula. Digo porque en algunos establecimientos educativos, por llamarlos de alguna manera, en la Argentina, y dependiendo de quienes、eh, son directoras y directores, Se, se permiten、eh, una educación bastante completa, si se quiere, por lo que pasó entre el 76 y el 83, o una、eh, historia nacional bien, bien profunda, bien revisada, y、eh, sin embargo, eso no es parte de lo estable como materia educativa en el país. Esto debiera ser revisado, digo, pensando también. En cómo se predisponen periódicamente las personas de la clase política, Oscar,、eh, para hablar, cuando están por llegar las elecciones y demás, del sistema educativo, si es que lo tocan, porque hay algunas personas que ni siquiera lo tienen como un m e t i e r de sus carreras políticas. No, sin duda, no. creo que e s e es un tema urgente a revisar cuando. Puede haber un gobierno accesible a estos diálogos y debates, que sin duda hay que hacerlo con la comunidad educativa, con maestros, con profesores, directores y estudiosos del tema, pero sin duda y con participación de los organismos de derechos humanos. ¿no? Claro. Creo que hay que insistir en、eh, cómo llegar también de la mejor forma pedagógica y que no sea simplemente un acto rutinario que, que un poco se l e dan por sorteo al que. Al que tenga ganas de hacerlo, un poco se resuelven así a veces en los actos del 24 en muchas escuelas. Tal cual. v a n a ver quién es más sensible de tema. Van este profe que se encargue y pasa como si fuera una un efemeridez más. Este, pero bueno, pasa también por la participación de los jóvenes. Toman la construcción de sus centros de estudiantes, este, darles vida, participación. b u、bueno, e Los 16 de septiembre es una fecha muy importante en ese sentido. Creo, creo que hay que. Volver a repensarlo, y sí, seguramente desde la parte educativa es fundamental. Y creo que es una de las bases. De un pueblo sin educación, y bueno, puede volver a cometer errores muy repetidamente en su historia, ¿no?、Tal、Tenemos、cual. bastantes ejemplos. Sí, sí. O incluso sin repetir un error, caer inadvertidamente en una especie de encerrona histórica, ¿eh? porque muchas veces lo que tiene que ver con la dictadura militar no fue. Consultado, como ahora acostumbramos a que la voluntad popular sea la que se involucra en, la, en el camino finalmente por recorrer de nuestro país como, como nación, como, como pueblo-nación, si se me permite la, man la manera de decirlo. Oscar, sí, hace... ¿no? y, y establecer mecanismos de convivencia pacíficos. Yo o sea, charlo con, con los jóvenes acá. No es una discusión política, es que estamos discutiendo. estamos de acuerdo que se tire gente viva al mar por opinar distinto. Y eso es una barbaridad. Para mí eso no, no debe merecer discusión. Hay cosas que ya no hay que discutirlas. Este, y yo creo que esa es la firmeza que hay que plantearlo. Que si no pareciera que es todo lo mismo, bueno, fueron opiniones. No, no fueron opiniones. Acabó un plan de exterminio, 850 centros clandestinos de detención y tortura. Y hasta el día de hoy, miles de familias estamos buscando los restos de nuestra s familia. s Pasaron 50 años, c a s i Ay, y、igual. todavía estamos buscando dónde quedaron los cuerpos para poder cerrar, aunque sea, antes de irnos de este mundo, como no pudo mi vieja, mi viejo, y miles de madres y padres que ya nos dejaron sin saber ni siquiera dónde llevarle una flor a su hijo. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo, eso es intolerable. Yo creo que eso es lo que, que plantea como clase número uno. Y、sí. a partir de ahí, bueno, discutimos todo. Estamos dispuestos a conversar civilizadamente, y, bueno, como. Hermanos de un país que compartimos todos, ¿qué que modelo queremos? Más acá, más allá. Pero bueno, creo que tenemos que volver a, a repensar cómo, cómo, cómo conversamos o c estos temas también. ¿Cómo se los plantea? Tal cual. estuvo muy acertado esto que señalabas: de que, bueno, son cosas que no se pueden reconocer como, bueno, fueron diferencias de opinión. Cuando hubo quienes se apropiaron de los bebés o arrojaron personas vivas desde aviones. Esto es este, mucho más sencillo de lo que se nos ha vuelto. Por eso al principio le buscaba la vuelta por el lado de nada, de pedirte que reflexionaras con nosotros si nos habíamos equivocado, qué fue lo que pasó. Aunque tampoco debemos perder de vista que las negras también juegan, Oscar, como quien dice. Sí, por supuesto. Y por supuesto. bueno, al amparo de estos últimos años y de algunas perversiones que nos permitió la política nacional, este, empiezan a aparecer cada vez más fuertes algunas voces, algunas miradas o este, bueno,、eh, propuestas para entender la realidad, incluso la del 24 de marzo. Del, d e m a n o del Gobierno Nacional, esto es de la historia completa. De nuevo, para quienes peinamos canas, esto no era nada nuevo, ¿no? Y, definitivamente Uf, no, vino muy a colación lo que se permitió el coronel Juan Sancho Vilarullo,、eh, director del Instituto Social Militar, doctor Damaso Centeno. Este, ¿Nos podés contar acerca de qué es lo que pasó? Sí, bien, primero comentarles que el, soy exalumno de ese colegio en el año 76. ¿no? Recibí de perito mercantil.、Eh, bueno, después de 30 años, pudimos por primera vez, gracias a la gestión en su momento de la ministra de Defensa, Nilda Garré, homenajear a ese momento y teníamos contabilizados、eh, seis detenidos desaparecidos, de los cuales varios amigos personales míos.、Y、después pudimos. Ampliar la lista, entre ellos el hijo de Tati Almeida, a u a l hicimos un homenaje, y bueno, después fuimos ampliando nuestro listado hasta 13 detenidos desaparecidos que pasaron por esa institución. Se logró, con, en la gestión de, de Rossi también, y por instancia de los jóvenes que, que, que estaban dispuestos, se armó un centro de estudiantes, que es el primer centro de estudiantes que se había armado en una institución militar en Latinoamérica. Eh, pero bueno, este proceso se interrumpió ya en el 2015 este, y, y, y fuimos retrocediendo hasta llegar al 24 de marzo de este año, donde este señor, que es el director, un coronel de actividad,、eh, puso en su estado de WhatsApp、eh, para ustedes, surditos, este 24 de marzo, Alfajor Jorgito,、eh, con la imagen del Alfajor famoso y con una cara de Videla. Eh, g u i n i e n d o un ojo. Este, con lo cual,、eh, era claramente una amenaza. ¿no? Yo no lo, no lo digo de otra forma, porque además hay un conflicto salarial justo en este momento de los docentes de esa institución、eh, que hicieron un paro, están en un plan de lucha. Entonces, la verdad que es una amenaza también a, a los jóvenes delegados que en esa institución están llevando adelante este conflicto. Y ni hablar de jóvenes que se animaran. a Decir algo, este, lo cual es una barbaridad.、Eh, bueno, l e generó indignación. Este, en, en pocos días, bueno, empezamos, decidimos hacerlo público. Nosotros somos, a partir de l 2006, nos conformamos como exalumnos y amigos del Dámaso por Memoria y Verde Justicia.、Eh, hicimos varias decenas de exalumnos que. Que Sí, que queremos q u e también la historia completa, que nos digan dónde están, a dónde se lo s llevaron, que entreguen los cuerpos a sus familiares, que entreguen los bebés, esa es nuestra historia completa que queremos que nos digan. Y este señor, que en una institución e j e c u t i v a que a esta altura del partido esté planteando esto, consideramos que no puede ejercer más esa función, esa es nuestra opinión,、eh, y estamos, primero, bueno, en esta. Primeros días haciendo lo público, recibiendo adhesiones de organismos de derechos humanos, de sindicatos, de m a n c i o n e s sociales, civiles, barriales.、Eh, y bueno, estamos preparando un plan de, de actividades para, para hacerlo más visible, porque creo que estos son los límites que no podemos permitir, y mucho menos en una institución educativa. Es un colegio que depende del ejército argentino, Oscar, ¿no? Digo los claro,、rey. depende, como los liceos militares, depende.、Claro. Del, de, es como un liceo militar, pero es civil, se inició, un colegio que tiene más de 130 años. Este.、Eh, primero para huérfanos militares y después quedó ya décadas después, mucho después, como un colegio más que depende y con la currícula de la educación nacional. Así que,、eh, con la particularidad, bueno, que sí, que depende del ejército argentino y del Ministerio de Defensa. Muy bien. Hay sin, sin lugar a dudas y también con la correspondiente delegación en el personal militar para la conducción del instituto,、eh, una relación con la familia militar, como se les suele llamar, histórica este, y que deviene en la presencia de este, de este ñato, decimos entre casa,、eh, Oscar, perdón, pero bueno, esa, sí, es, esa va sí, por mi cuenta,、sí. eh, Juan Sancho Vilarullo. <risa> d i r Este c t o r e coronel que es director del, del Damaso Centeno se permitió esta amenaza vedada, si se quiere, nada vedada para quienes queremos entender. Y lo que te consulto es si, entre las personas que se indignaron en, en, en el debido momento y lo están conversando al tema, creen que también acá se está ventilando un delito. Porque lo digo a propósito, ¿sabes de qué o c a r de q u e Así como hablamos de si habría que, tendría que estar esto y aquello en la currícula educativa, habría también mejoras por hacer, por pensar, por desarrollar para la estructura judicial de nuestro país. Eh, sí, eh, hay una discusión entre、eh, abogados. Yo también soy abogado. Eh, eh, ¿De qué más? Sí, lo que se podría cuadrar tranquilamente es como apología del delito. Sí.、Eh, como Primer punto. ¿Sí? Nos queda un debate de constituir por ahí un, leyes, como tiene Alemania y algunos otros países del mundo, de, contra el negacionismo y, y el reivindicar este, genocidios y genocidas, que sería este el caso.、Eh, y también hay un incumplimiento de, también de las leyes de la ciudad que, que, que instituyen, hay ¿eh? leyes normativas en nuestra ciudad y Venezuela, que bueno, instituyen el Día de la Memoria como un lugar del día de reflexión y conmemoración a las víctimas del terrorismo de Estado. Y por la memoria y la verdad de la justicia, lo dicen taxativamente, en las cuales este señor obviamente está incumpliendo y no puede aducir desconocimiento、eh, siendo un profesional militar, es un agravante. Este, creo que por ahí es, es el tema. Yo creo que igual que el debate central para mí es político, más que legal. Lo que vamos a tratar de desarrollar. También lo hemos acercado a, a lo, al bloque de diputados de Unión por la Patria, que por supuesto se involucra en el tema. Y, y bueno, estamos、eh, en la etapa de hacerlo visible y de, y de lograr que este señor nos no siga ejerciendo como director, en defensa de nuestra sociedad, en defensa de los alumnos que están ahí y del futuro.、Eh, así lo entendemos nosotros, ¿no? Tal cual, tal cual. Hay, por supuesto,、eh, todo dado en contra, Oscar, para que esta,、eh, esta in iniciativa、eh, haya lugar en la realidad y que lo remuevan de la dirección de ese colegio a este personaje, a don Juan Sancho, pero la verdad es que lo que tenemos que entender, en todo caso, si entendí bien desde el principio lo que nos venís a aportar, es que hay que intentarlo de todas maneras. Eh, redoblar el esfuerzo, quizás incluso la cantidad de horas que、eh, usamos para involucrarnos en causas como las de los derechos humanos, este, aunque por supuesto muchas veces、eh, encontremos que muchas y muchos compañeros que se anotaron, Oscar,、eh, en, ya encontraron el fin de su vida o no encuentran las fuerzas suficientes porque los abate una realidad. q u Está e complicadísima y azota todavía más a quienes buscan involucrarse aún. Oscar, ¿qué, ¿qué les decimos a las compañeras y los compañeros a los que les empieza a pesar los brazos?、Eh, bueno, que no pierdan, que, que piensen en las madres. Este, mi madre, hasta el último aliento, siguió dando vueltas en la plaza.、Eh, En forma pacífica, con su única arma, que era un pañuelito blanco bordado como bordaban las madres de antes, el nombre de mi hermano.、Eh, y, y que no estamos solos. Yo, bueno, yo formo parte también de la Subcomisión de Derechos Humanos de Ferrocarril Oeste, un club de la B, este nacional.、Eh, y bueno, este 24 salimos con las fotos de nuestros familiares en el entretiempo de, del partido que se jugó el 23 de marzo y fuimos ovacionados por todo el estadio. Eh, no estamos á b solos, no estamos á b volviendo de cero. Este 24 de marzo fue impresionante, la, la, la movilización en Plaza de Mayo y las miles y miles de actividades que se hicieron.、Eh, no, no, no, no, no, hay agenda todos los días, hubo e s t a semana pasada sobre todo, tres, cuatro actividades por día por todos lados.、Eh, Qué bueno que hay que. Seguir contando nuestra verdad, contando nuestras convicciones, contando nuestras debilidades también, la verdad ante todo también nuestra.、Eh, y insistir por el nunca más, nunca más, nunca más violencia entre los argentinos, que es lo que resolvimos en el 83. Y cualquier planteo que construya odio, división, y enfrentamientos que rápidamente pueden elevarse a la violencia, tenemos que decir que no, pararlo. Y denunciarlo y juntar voluntades. Y para eso necesitamos a todos. Así que la más unidad contra contra estas expresiones que algunos le llaman o le podemos llamar fascistas,、eh, autoritarias, dictatoriales, el nombre es lo de menos. Todos entendemos lo que hablamos, nunca más e s nunca más. Y los argentinos tenemos que vivir en paz y no permitir que se reivindique algo espantoso, como que un Estado se transforma. En, en, en un delincuente serial secuestrando, torturando y asesinando a argentinos cuando lo que tiene que hacer es protegerlos. Muy bien, una concepción este, también que se propone esta época poner en discusión ¿no? el rol del Estado, no solo el tamaño, sino su función、claro. primigenia. Sí, y mira, Pablo, el Estado tiene una obligación. Antes que existiera un Estado, los nacimientos y fallecimientos los. Llevaba adelante la iglesia. No había otros registros. Bueno, a partir de que hay estados, el estado tiene la obligación de darnos, cuando nacemos, un certificado de nacimiento y, un, y una partida de función cuando nos vamos de este mundo. Y el estado tiene la obligación de entregarnos el destino de donde fueron los 30.000. No es un tema individual, ni político, ni nada. Es un tema de convivencia humana en, en un. Un país, en un estado, este, es una obligación. Hay una película muy linda que la vi este fin de semana, muy linda, muy triste, ¿no? Pero este, la brasilera que sacó el premio al Oscar, este, y justamente gira en torno a eso: este, a, a lo que lucha una familia en Brasil hasta lograr su certificado del estado de reconocer que lo habían secuestrado en una partida de función. Y eso ocurre más de veintipico de años después, ¿no? Este, bueno, eso no puede ocurrir.、Eh, si, es el, si ese es el modelo de país que quieren, bueno, no, no cuenten con nosotros s i no cuenten con millones de argentinos que ya dijimos que no. Definitivamente nos cuesta todavía pensar la dimensión de lo que tenemos por conquistar en el futuro, Oscar.、Eh, digo, porque hay que seguir ampliando los horizontes del, del acceso、eh, a nuestros derechos, pero también de las obligaciones del Estado. En cuanto a esto y a la prevención de este tipo de delitos, así como a la reparación, que sin lugar a dudas, si no fuera por la lucha de madres y de, también padres en el anonimato, este, no nos hubiera traído hasta acá con la calidad que nos reconocen en otros lugares del mundo. Oscar, es un gustazo tenerte acá. Creo que, le va a servir, que nos va a servir como combustible tu, no solo tu palabra, tu claridad, sino también tu sosiego, tu tranquilidad. Este, para esto, nada, para recabar todavía más energía, para continuar con una lucha, con una lucha que es educación, historia, una verdadera construcción democrática. ¿Te sí, tenés... Pablo, y, y no olvidar, para terminar, que derechos humanos también son un salario digno, una vivienda digna y salud y educación para todos. Estos también son derechos humanos y el derecho a informarnos libremente también. Bueno, ahí está. Te iba a ofrecer el micrófono. Para que redondearas con una reflexión, pero creo que nada, este, está todo dicho, está todo hecho, por lo menos en esta que resultó muy breve charla. Oscar, muchísimas gracias por este rato. ¿eh? No, un gusto y saludos a, a esa hermosa provincia de La Bampa también, parte de, de la puerta de entrada a la Patagonia, así, tan hermosa. Que tengas muy buena jornada para todos. Un abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, Oscar Leguizamón. Docente, abogado y hermano de Eduardo l e g u z a m ó n desaparecido en la dictadura.、Eh, su paso por Radiocracia Plus, este, nada, nos llena, nos llena de el espíritu y literalmente te digo, tiene que servir para cargarnos el tanque.